manera eh, quienes están buscando reivindicar sus eh, derechos laborales y y también un, un poco recuperar eh, lo que sus salarios pueden llegar a, a hacer, este, también están viendo como que sale un poquito el sol. Nos estamos refiriendo sí, directamente a la situación que viven las trabajadoras y los trabajadores docentes universitarios y universitarias a nivel nacional. Es para hablar de Esta situación con la negociación con el Ministerio de Educación de la Nación, que hoy recibimos a Claudia Vaigorria de la Conado Histórica. Buenas tardes, Claudia, muchas gracias por recibirnos, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Claudia, ¿cómo fue el proceso que se vivió digo durante todo el año eh, porque sabemos que hubo idas y venidas? Eh, ¿cómo, ¿cómo describirías este año eh, en cuanto a la negociación antes de ir a los resultados? Digo porque en el camino hasta un cambio de, de ministro tuvimos. Claro, sí, fue un año muy complejo. Eh, primero, eh, durísimo en términos eh, afectivos, en términos de pérdidas, en términos de... Eh, sufrimiento hizo sobra por la presencia y la continuidad de la pandemia, ¿no? que eh, era algo que se suponía en año 2020 que para 2021 ya íbamos a tener una diferente situación e incluso mayor previsibilidad para el desarrollo de las actividades académicas este y no lo que fue la virtualidad tan repentina que hubo que afrontar durante el año 2020 sin embargo año 2021 más allá de que eh, pudimos eh, de manera virtual este establecer comisiones que en las que abordamos y acordamos protocolos para el retorno progresivo y cuidado a la presencialidad y también en el marco de lo que fue la exitosa campaña de de vacunación que sigue también su proceso pero nos encontramos con que 2021reedita un poco eh, esta esta cuestión de eh, eh, la docencia desde nuestros hogares y con nuestras herramientas tecnológicas y también en ese contexto en un en, en una en un marco eh, político económico eh, y también socialmente eh, bastante sensible el tema de este el impacto de la inflación y el incremento sostenido de los índices de precios al, consumido, al consumidor que se fueron eh, un poco comiendo, serían los incrementos salariales que se pudieron acordar. Yo quiero recordar a ustedes que este año, en el mes de mayo, nuestra Federación Conado Histórica no suscribió El acuerdo salarial, mejor dicho, no brindó su aprobación a la oferta, su aceptación a la oferta salarial que había realizado el gobierno y que sí aceptaron las restantes federaciones, por cuanto se establecía un índice de incrementos en cuotas a terminar de cobrar en el año 2022 que nos dejaba muy por detrás de la inflación proyectada incluso por propios Eh, organismos de, del gobierno nacional. Así que nuestra federación, en, en votación dividida, nos mandató a les paritarias para eh, rechazar la oferta salarial por insuficiente. A partir de allí se abre luego una revisión en el mes de octubre donde nosotros tuvimos una activa participación y no sin algunos también intercambios con las propias autoridades como vos bien decías eh, también estuvo el marco electoral tanto de las pasos como las eh, las elecciones luego que prosiguieron en noviembre en el medio de eso también hubo cambio de ministro al final de, eh, de este proceso electoral y bueno, con toda la complejidad que supone el cambio de interlocutores en el medio de una negociación eh, no obstante nosotros llegamos sí a firmar Eh, la revisión del mes de octubre eh, porque considerábamos que de, de ese porcentaje insuficiente que se había eh, suscrito en el mes de mayo eh, lográbamos eh, aumentar la inflación eh, perdón lográbamos aumentar los eh, incrementos, las cuotas, hasta alcanzar un 47%, si bien es cierto a terminar de cobrar en el mes de eh, con los sueldos de febrero de 2022, pero con la perspectiva de dos revisiones que intentaban corregir si es que la inflación no lograba detenerse. Una una eh, revisión para, para este mes. Una en diciembre y otra nueva revisión en febrero al final del acuerdo salarial, que es de marzo a marzo nuestro acuerdo salarial. Así que bueno, estamos en diciembre y nosotros planteamos al Ministerio de Educación de la Nación la necesidad de adelantar eh, esa, esa revisión por cuanto la inflación, eh, digamos, se llevó por delante lo que habían sido la, las previsiones que en el momento, en la coyuntura en la cual firmamos ese acuerdo aceptando el 47% en cuotas, les recuerdo a ustedes que veníamos en esos meses con dos meses consecutivos de inflación en el 2,5%. Sin embargo, eh, llegamos ahora con un 3,5% y esto nos deja nuevamente por detrás y en definitiva no cumpliría con la prerrogativa planteada por el propio presidente de la nación de que este año los salarios le ganarían La inflación tal Esto cual nos tal cual. Dando. en la reunión de ayer también entonces no solo llevaron la necesidad de la, de la revisión de diciembre de adelantarla eh, también incrementos adicionales Claudia, Y qué pasa con el fondo de incentivo docente Bueno, eh, allí hay situaciones que son dispares en las universidades nacionales porque muchas lo pagan con fondos propios este, y hasta que hasta el momento en que reciben los fondos de nación se, de se detectaron en algunas universidades, caso Misiones, recuerdo, donde el monto que se pagaba no era ni siquiera el monto que estaba pautado a nivel nacional, o sea que nosotros pedimos que haya primero una regularización en el envío de los fondos, cuestión que comprometieron y estarían cumpliéndola, y lo otro es un contralor, eh, un relevamiento con lo que cada universidad está pagando, porque esto es eh, perjuicio directo al bolsillo de los docentes preuniversitarios si no se llegara a cumplir con lo que establece el propio programa, para lo cual desde hace muchísimos años nosotros venimos reclamando que el FONIT debe pasar a formar parte, de eh, los salarios básicos de los docentes de los establecimientos preuniversitarios ¿no? así que, que bueno, seguimos en este debate pero por lo pronto lo que hemos eh, conseguido sí, es el compromiso de regularización eh, en el envío de los fondos y lo mismo planteamos también para los incentivos a la docencia e investigación esto ya es una situación más compleja porque los incentivos llevan un retraso dos años prácticamente en el en el envío de fondos a las universidades y que directamente las universidades no lo están pagando entonces a eh, las y los docentes que cumplen en tiempo y forma con el envío de sus este informes eh, informes cada vez que se, se piden desde el programa nacional que es el programa nacional de incentivos a docentes e investigadores establecido por decreto 24-27 eh, del año 93, ¿no? ¿Qué demora que bueno, ¿qué demora eh, teniendo en cuenta la importancia de la tarea del los investigadores, Claudia? Eh, ¿Con qué sí. con qué oferta de parte del gobierno se fueron de esta reunión de ayer? Bueno, estuvimos... Eh, ayer fue un largo día de reuniones en el Ministerio <risa> de Educación. Tuvimos por la mañana, primero desde las 10 de la mañana, reunión con el Secretario de Políticas Universitarias este... ...Oscar Alpa, que es el ex-rector de la Universidad Nacional de La Pampa... ...con el subsecretario de Políticas Universitarias César Alborno... ...con el jefe de gabinete de la SPU Daniel López... ...y eh, parit les paritarias de nuestra federación Conado Histórica... ...en esta instancia eh, concurrimos Luis Tiscórnea, eh, secretario general también... Eh, ...Sergio Zaninelli, secretario de niveles preuniversitarios... ...Antonio Rosselló, secretario de organización y yo que también soy este, secretaria adjunta de la federación, ¿no? Eh, bueno, allí lo que nos adelantaron un poco es que eh, la reunión se convocaría para ese mismo día, para la tarde, cosa que nosotros ya teníamos en nuestras casillas de correo, ya teníamos la convocatoria formal a una paritaria para las 15 horas para formalizar una oferta salarial por parte del gobierno de lo que sería eh, la revisión del mes de diciembre. Bueno, para nuestra sorpresa, porque no nos enviaron antes ningún borrador ni nada, lo que el gobierno establece como cláusula de revisión es pautar dos tipos de incrementos adicionales a eh, la paritaria que ya está eh, acordada. Uno es para el mes de febrero, para el mes de febrero, un incremento, una recomposición de un 3% sobre los salarios calculados sobre los salarios el mes de marzo de 2021 y como este eh, corrección por inflación para el mes de diciembre ellos argumentan que hicieron gestiones con este con jefatura de gabinete con ministerio de economía con ministerio de trabajo etcétera etcétera etcétera y que eh, los fondos gestionados alcanzaron para eh, poder ofrecer ofertar un bono que es una suma remuner no remunerativa, no bonificable, que se paga por única vez, de un monto de 2.500 pesos por persona y por universidad. Y bueno, después la cláusula de revisión, eh, de esto como cláusula de revisión de diciembre. Y después ofrecen, también dentro de la cláusula de revisión, un 3% que se aplicará en el mes de febrero de 2022. Es una situación... Es una situación sí. parecida a la del año pasado, Claudia, eh, me parece, porque empezaron este año con, eh, con una deuda, digamos, de parte del, del, de la de la cláusula que revisaba los incrementos salariales, que finalmente se fue postergando, se fue postergando, eh, cambiaron los interlocutores, pero, la, eh, pero no las políticas. Pero no, no cambió la política, ¿no? No parece. Exactamente, exactamente. Eh, nuestras revisiones se vienen difiriendo ya año a año y el tema es también la complicación del pago en cuotas. Estos cronogramas este, que cada vez traen mayor componente en cuotas y sobre las cuotas que además son cuotas pautadas sobre eh, incrementos, sobre salarios que eh, forman parte del de inicio de la paritaria. Estamos hablando de marzo de 2021 con una inflación que de marzo a marzo va a estar rondando eh, algo así como el 52%, en el, en el sentido más este optimista sería, ¿no?, de, de la cuestión inflacionaria. Y donde nosotros quedaríamos con un 50% hasta el momento, y sí es cierto que habrá una nueva revisión en febrero, pero como vos decís, esa revisión de febrero se termina de negociar este y de charlar en el mes de marzo o abril, se empieza a cobrar recién en mayo y se termina juntando ya con la paritaria 2022, que empieza a partir del 1 de marzo de 2022, nuestra paritaria vence el 28 de febrero de 2022, ¿no? Así que bueno, es esto de no poder ir nunca por delante este de la inflación y terminamos, eh, subsidiando sería, lo que es este esta esta pérdida de poder adquisitivo que lo subsidiamos con nuestro trabajo con nuestro salario con nuestros bolsillos cuando todo el mundo sabe bueno al supermercado hay que ir todos los días hay que ir este todas las semanas por lo menos y, y y bueno los gastos hay que afrontarlos de igual manera los compromisos en cada hogar hay que afrontarlos de igual manera Así la, que conexión bueno, internet, la, tendrá... la conexión a internet la conexión sí. a internet la tiene que pagar todos los meses también claudia la, la verdad Claro, esto nos han pagado un bono que sigue siendo insignificante, nosotros pedimos que se actualizara este bono por conectividad, porque las clases virtuales continúan y continúan desde nuestros hogares, y también ahora estamos con una modalidad que es un poco mixta, es un poco híbrida, este que termina siendo también una sobrecarga laboral en muchos aspectos, que tratamos de que esto se controle, se mitigue y se respeten los ámbitos paritarios de Eh, cada universidad no donde nuestros gremios puedan tener incidencia y puedan tener un canal para poder transmitir eh, los problemas que aquejan a la docencia que no son pocos en mobilidad ha habido muchísimos problemas Claudia, finalmente y chat te liberamos este cómo va a ser eh, la resolución de esta oferta cómo van a cómo va a ser conado histórica este para hablar con las bases y, y recoger las voluntades Que así que así se se encuentren Mira primera cuestión eh, la paritaria no se pudo firmar ayer que era la pretensión del Ministerio de educación de la nación porque las dos federaciones mayoritarias con la histórica y conadu dijimos que íbamos a someter a consideración de nuestras este, asociaciones de base esta propuesta. Por otro lado, tanto con la Histórica como con ADU, también planteamos la necesidad de mejorar este bono de conectividad, perdón, este bono eh, que se paga por única vez, que no es de conectividad, sería un bono de fin de año, porque resultaba, además de sabor ahora poco, comparado con otros bonos que hay en el propio Estado Nacional, este de otras sumas, también resultaba un tanto inequitativo, porque quien tuviera acumulación de dedicaciones simples, por ejemplo, en varias universidades, podía cobrar eh, en cada universidad un bono por este monto, en tanto que quien tenga varias dedicaciones simples, o dos semi, o una exclusiva en una misma universidad, cobra una sola vez. Así que bueno, esto nosotros pedimos que, que haya un criterio de, de equidad un poco mayor, dado que es el único criterio eh, aumento que van a recibir en el bolsillo, como como un pago extra sería, no ya fuera de lo que es salario, pero todo suma a la hora de la fiesta sobre todo. Así sí. que bueno, eh, esto lo planteamos tanto nosotros como CONADO. Ahora estamos realizando ronda de consultas, va a haber asambleas este entre hoy y el lunes a la mañana, porque el lunes al mediodía vamos a tener un plenario de Secretaría General de CONADO Histórica, donde nos van a Eh, a dar las opiniones y de allí sacaremos el mandato para los paritarios y paritarias para ver si Conado Histórica está en condiciones o no de aceptar o si rechazamos eh, esta revisión del mes de diciembre, que sería la, la única pauta que tenemos por ahora para eh, poder corregir eh, el, el desfasaje por inflación. Con el agravante, digamos, con el problema que si sí entendemos que es un problema administrativo de pronto, pero que cuenta, y es que el gobierno nos ha manifestado también que querían tener una pronta respuesta para poder liquidar el bono junto con el aguinaldo ahora en el mes de diciembre. Sabemos que ya después del 15 o del 20 se complica y esto pasaría ya año, este al mes de enero de 2022 que ya incluso es otro ejercicio no Muy bien, esperamos que no ocurra para bienestar de la familia de las y los docentes universitarios Claudia, te estamos muy agradecidas por este rato y esperamos este poder seguir contándole a la audiencia todas las vicisitudes del mundo del laburo universitario, eh gracias y será hasta pues, pronto, espero Muchas gracias Pablo, un abrazo para ustedes y para eh, toda la docencia de las facultades y de la escuela también, el colegio preuniversitario universitario de allí de La Pampa, en particular, por supuesto, Santiago Audicio y la espumpa de de ADU, eh, La Pampa. De ADU, de acá, tal cual. Bueno, así sea, gracias, Claudia, una vez más. Claudia Baigorria, de la CONADU Histórica, nos contaba cómo se está cerrando el proceso de negociación con el gran patrón nacional.